Comenzó la reubicación del asentamiento Villa del Tropezón. Se trata de 26 familias que cuentan con una vivienda en una zona muy cercana, aunque aún no tienen servicios básicos. El proyecto tiene previsto la reubicación de 78 familias, pero existen dudas sobre dónde estarán sus viviendas. Raúl Sánchez, vecino del lugar, dijo que en el traslado no se respetó lo establecido en el acta acuerdo. Eh, se decía que una vez que tuviesen terminadas la, las casas, el lugar donde se iba a cambiar esta gente, recién ahí iba a pasar toda la gente a ocupar esa casa. Cosa que no ha sido así, porque nosotros hemos andado caminando el barrio ayer y estamos viendo de que estaban las máquinas haciendo las la veredas, por ejemplo, no había vereditas. Estaban colocando grifería. Había problemas con, de otra gente que no tenía corriente eléctrica. Desde hace años, en Villa del Tropezón, viven aproximadamente 300 familias, ignoradas por los diferentes gobiernos, a causa de la lejanía que tenía ese lugar del centro de la ciudad. El Tropezón está ubicado en el acceso oeste a la ciudad de Córdoba y allí el gobierno provincial está construyendo el nudo vial, una costosa obra que facilitará el acceso a la ciudad a los habitantes de los barrios privados ubicados por esa zona. Las 78 familias que serán reubicadas tienen sus viviendas en terrenos afectados a la obra. Además, hay que destacar que el traslado se produce tras la resistencia de los vecinos a mudarse a barrios aún más alejados del centro. En otros casos, porque tienen su fuente de trabajo en la zona. Como Ángel, que tiene una gomería desde hace años en ese lugar. No, acá en ningún momento venir ninguna autoridad, nadie a hablar conmigo, a ver qué voy a hacer, a dónde me van a ubicar... Estamos en el aire. Sin una fecha de traslado, los vecinos quedan a la espera de dónde el gobierno provincial dispondrá su nuevo hogar, mientras que la obra tiene fecha de inauguración para el mes de octubre. Para el informativo Farco, informó Pierina Propato desde Radio Comunitaria La Ranchada.